Lo que viene sucediendo permanentemente este, con, con el pueblo Mapuche, en particular eh, con, lo, con María Nahuel y su familia y su, este, y su pueblo, es justamente el tema de criminalizar permanentemente todas las situaciones. ¿no? Y este, este juicio de hoy, que realmente no tiene ni pies ni cabezas, porque es un juicio que, que nace del día que María declara eh, en la indagatoria por eh, la recuperación territorial de, de la Winkul Mapu, y en esa, en esa audiencia, realmente, con muy mal manejo, porque la gremial había pedido al juez que lo hiciéramos lo más rápido posible, eh, digamos, hay resortes como para que uno medir que si hay una situación muy conflictiva, este, se, se hagan esas audiencias que son meramente formales, porque María se iba a negar a declarar, entonces... Digamos, se supone que es un trámite, uh -huh. este, pero finalmente, eh, porque ¿cuál era el tema de conflicto? El conflicto que en esa audiencia iba a estar la fiscal Little, que fue quien comandó a las fuerzas federales, que terminaron con la vida de su sobrino, este, Rafita Nahuel, uh -huh. que además María estuvo presente cuando bajaron el cuerpo y estaba la fiscal ahí, digamos. Estamos hablando de una, de una situación humanamente muy conflictiva entonces eh, nosotros lo que le pedimos al juez es que, que no estuviera la fiscal en la audiencia porque era innecesario la fiscal tiene que estar sí o sí si va a declarar el imputado porque hay que hacer preguntas pero si ya se sabe que no va a declarar era innecesario su presencia no solo esto sino que además nosotros le nos hemos pedido que se lean Este, que se den por leído, digamos, todos los cargos y demás, este, reconociendo que ya los abogados defensores, le habíamos puesto al tanto a María de, de su imp imputación, y no, leen toda la imputación entre la cual se habla de la situación de Rafita. Uh -huh. Entonces, vos imagínate un escenario de una, este, de una habitación de dos por dos, donde estábamos, este, el prosecretario, eh, María, los dos defensores y la fiscal, eh, hablando del tema de Rafita. Y cuando María, además, este, se niega a declarar, o se termina el acto, digamos, se niega a declarar, y ahí ella eh, quiere decir unas palabras, como siempre generalmente lo hace, este, no para que figuren en el acta, pero sí que ella quiere sentar la posición, y ahí, cuando ella estaba hablando, y en, este, en un momento, eh, se le quiebra la voz porque habla del tema de Rafita, en particular habla de, de, de la recuperación territorial, pero también del tema de Rafita, este, Ahí, eh, la, la fiscal de se sonríe, y bueno, este termina con una situación conflictiva, este, pero objetivamente, el acto se termina. Entonces, eh, ¿qué le hacen la cau de qué le hacen la causa María? No, por atentado a la autoridad, que podría haber sido, a la fiscal, este, o de lesiones levísimas, porque, este, se la digamos, el, las demás personas que estaban en la habitación, dice que María tiró un lapicero este, a la fiscal, este, pero eh, lo real es que la causa no se hace por eso, le dicen obstrucción del, del, del acto judicial, cosa que no pasó, claro, porque claro. se terminó, se firmó. ¿Listo? Y uh -huh. se hizo. Y además, ya se había leído toda la imputación. María se había negado atrás. Si María no hubiera querido obstruir, lo hubiera hecho en el comienzo. Digamos, uh -huh. nada, evidentemente tiene que ver con la conflictividad de las cosas que pasan. Y esta cosa de criminalizar permanentemente todo. Algo que tendría que haber quedado ahí. Uh -huh. Y que además, este, este juicio, digamos, nosotros consideramos que lo tenemos ganado. Porque justamente el acto se hizo. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué no fue otra la carátula? ¿Y saben por qué? Porque si era atentado a la autoridad, lo que significaba era que la doctora Littes tenía que recusar de todas las causas de, la, de los mapuches, que no estaba dispuesta a hacerlo. Claro. Entonces, de este modo, ella quedaba afuera y entonces le permitía continuar con las causas. Entonces, nada así inocente acá. Uh -huh. Pero lo cierto es que estamos en un juicio oral por este tema. O sea, pero muestra el grado de crimen, criminalización que existe desde la justicia federal en Bariloche hacia este, el pueblo mapuche en general, pero en particular hacia los miembros de la comunidad las Genwikú Mapu.